Mujeres con Historia Hoy pretendo haceros soñar Soñar con el espacio exterior Gracias a la protagonista de esta noche Ella se llama Margaret Burbidge Y es una astrofísica que siendo muy joven Se hizo la eterna pregunta De dónde venimos? Margaret no quiso quedarse sin respuesta e investigó durante toda su vida no solo de dónde vinimos, sino también cuál es la composición de nuestro cuerpo humano, el misterio de los átomos que forman nuestro cuerpo y su posible conexión con el universo. Pero, ¿de dónde vienen los átomos que forman nuestro cuerpo? Según las investigaciones de Margaret y su equipo de colaboradores, esos átomos se formaron inmediatamente después al Big Bang, en el primer 5% del inicio del origen del universo. El universo siempre nos deparará sorpresas. Soy consciente de que hay que esperar lo inesperado. Margaret no lo tuvo nada fácil como vamos a descubrir ahora. Ella tuvo que luchar contra la discriminación por ser mujer y no le quedó más remedio que ser una de las pioneras que abrieron el camino para que otras científicas pudieran trabajar sin obstáculos ni impedimentos absurdos. I'm page, Eleanor Margaret Pichy, nación Devon, por Inglaterra, en agosto de 1919, una niña de la posguerra ya que Europa andaba recuperándose de la cruenta Primera Guerra Mundial Margaret se fijó por primera vez en las estrellas cuando tenía cuatro años durante un viaje de vacaciones a Francia en su país natal con tanta tormenta y tanta nube le había resultado imposible verlas A sus padres les llamó mucho la atención que una niña tan pequeña se interesara tanto. La historia de amor de sus padres siempre la entusiasmó. Ambos eran químicos y se habían conocido mientras el profesor pisci daba clase de química a su madre. En ese tiempo, su alumna. Después se trasladarían a la capital londinense donde su padre registró varias patentes en la industria química que le dieron lucrativos resultados económicos. Y la verdad es que Margaret no dudó que lo suyo fuera la ciencia y se matriculó en 1936 en el University College de Londres para estudiar física, matemáticas y astronomía. En esa universidad también se doctoró en 1943 con un estudio espectroscópico sobre estrellas B y consiguió trabajo encargándose del cuidado del telescopio del observatorio de la universidad durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial el duradero conflicto le vino fenomenal a Margaret porque además de tener poca competencia masculina a la hora de usar el telescopio realizando sus primeras observaciones con un telescopio reflector Wilson se aprovechaba de los apagones de la ciudad por falta de energía o para dificultar el certero blanco de los bombardeos enemigos ella veía las estrellas con más nitidez ...al no tener contaminación lumínica. Night, star, en la universidad también encontró el amor... ...en el estudiante de física, Geoffrey Burgess. Geoffrey no solo cayó en los brazos de Margaret... ...sino que se dejó seducir por el campo de ciencia... ...que más apasionaba a su novia, la astrofísica. Margaret tenía muy claro que su vocación era observar las estrellas y en 1946 con su doctorado bajo el brazo solicitó una beca a la Carnegie Institution de Washington para comenzar sus observaciones en uno de los cielos más limpios del mundo el que se encuentra sobre el observatorio de Monte Wilson en Pasadena, California, Estados Unidos Margaret estaba muy ilusionada esperando la respuesta pero cuando llegó se frustró mucho ella no sabía que las mujeres no podían optar a la observación de Montewilson en las bases de la solicitud no se informada de ese impedimento volví a leer las bases a ver si encontraba alguna referencia pero no existía ninguna ni siquiera la letra pequeña se especificaba que las mujeres no pudieran trabajar allí La institución en ningún momento se planteó... ...que su observatorio pudiera ser utilizado por las mujeres. Y la explicación que le dieron a Margaret... ...para denegar su solicitud fue... ...a las mujeres de los astrónomos que trabajan en el monte Wilson... ...no les gusta que sus hombres trabajen con otras mujeres durante la noche. La carta de rechazo le causó un gran dolor por la injusticia que se cometía. Era la primera vez que se sentía discriminada por el hecho de ser mujer... ...en ningún momento habían tenido en cuenta... ...su expediente académico... ...ni su doctorado... ...simplemente... ...le cerraban las puertas... ...por el hecho... ...de ser mujer. Aquello le abrió los ojos por primera vez... ...y decidió que nunca... ...nunca... ...dejaría que nadie... ...impidiera su sueño. En ese momento se activó un principio en mi vida... ...si se frustraba un empeño por un muro... ...o por cualquier otro obstáculo... ...buscaría una forma de rodearlo... ...encontraría otro camino hacia mi meta... Y eso fue lo que pasó. Margaret logró su sueño con la ayuda de su marido. Tras su boda en 1948, Goofy solicitó la beca para observar en el monte Wilson y a él, si se la concedieron, lo que permitió que se trasladaran a California. marido tuvo que firmarle un permiso como asistente a su trabajo y así ambos pudieron observar las estrellas eso sí para que las mujeres de los otros astrónomos y sus propios colegas no pusieran ningún impedimento tuvieron que alojarse en una cabaña sin calefacción lejos de las cómodas instalaciones habituales donde residían sus compañeros solteros y casados así evitaron críticas y conflictos Después todo se normalizó y la pareja se hizo famosa junto al astrónomo inglés Fred Hoyle y al físico americano William Fowler por un artículo conjunto que publicaron en 1957 en la revista Review of Modern Physics, titulado Síntesis de los elementos en las estrellas. Este artículo es conocido popularmente como el artículo v fh por las iniciales de sus autores. Este artículo fue revolucionario porque explicaban con todo lujo de detalles el proceso de la nucleosíntesis en el interior de las estrellas. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de la nucleosíntesis? Pues la nucleosíntesis es lo que da explicación a la teoría del origen de los elementos químicos, la formación de los átomos y después la vida y todo lo que nos rodea. Hace 70 años existía un gran debate científico porque no se sabía cuál era el origen de la composición del cuerpo humano y por tanto no se sabía de dónde venimos. Gracias. A estos cuatro científicos se supo que la mayor parte de nuestros átomos son de hidrógeno. Un 60% de estos átomos se crearon en los primeros minutos después del Big Bang, lo que denominan nucleosíntesis primordial. Fowler y Hoyle fueron los que profundizaron en este tema, mientras que el matrimonio Burbidge, formado por Margaret y Geoffrey, calcularon a qué velocidad y cuando se formaron los elementos e isótopos que componen todo lo que vemos a nuestro alrededor el origen de todo según ellos, que además es lo que defiende la mayoría de la comunidad científica es que todo se originó gracias a la fusión en el interior de las estrellas reacciones termonucleares que ocurren en su interior lo que libera estos elementos químicos que liberados después en el espacio se recombinan y crean átomos que forman el universo y también forman parte del cuerpo humano por tanto somos polvo de estrellas somos hijos de las estrellas porque si no existiera esta fusión en su interior no existiríamos nada existiría Este descubrimiento supuso el premio Nobel para el físico William Fowler en 1983 por su aportación sobre la evolución de las estrellas. Mientras, los otros tres se quedaron con las ganas. Además, Heuler y los Burbits fueron criticados por algunos colegas al afirmar que la teoría del Big Bang era errónea. Según ellos, el universo no se habría creado a raíz de una gran explosión. El universo es producto de una continua y constante creación de materia en el interior de las estrellas sin un principio y sin un fin Margaret y su marido que siempre formaron un magnífico equipo de trabajo siguieron su propio camino abarcando nuevos campos de investigación A principios de los años 60 Margaret se incorporó a la Universidad de San Diego convirtiéndose en la directora de su Centro de Astrofísica y Ciencias del Espacio y desde allí, junto a su esposo colaboró con el astrónomo Prendergast, estudiando galaxias publicaron la primera curva de rotación de una de ellas y calcularon su masa pero también trabajaron junto a la gran astrónoma Vera Rubin calcularon las velocidades de varias galaxias y mostraron la existencia de fenómenos explosivos en algunos de sus núcleos aunque su pasión su auténtica pasión a la que se dedicó en cuerpo y alma desde finales de los años 60 hasta el último de sus días ha sido el estudio de los cuasares me fascinan estos objetos son los más activos y energéticos del universo junto a su esposo defiende la teoría de que los cuásares tienen una galaxia albergadora. Margaret no ha parado de conquistar puestos muy relevantes en el mundo científico, cargos como la dirección en 1972 del Royal Observatory de Londres. Ser La primera presidenta de la Sociedad Astronómica de América en 1976 a 1978. O permitirse el lujo de rechazar el premio Annie Jean Cannon, premio que se otorgaba exclusivamente a mujeres astrónomas y rechazarlo por parecerle discriminatorio para los hombres. Tengo fuertes sentimientos en contra de cualquier tipo de discriminación y eso incluye la discriminación en favor de las mujeres. En la década de los 80 fue elegida presidenta de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, cargo que compaginó, mientras creaba con su equipo de la Universidad de San Diego un espectógrafo que formó parte del famoso telescopio Hubble. Gracias al espectógrafo, descubrieron que la galaxia M82 tenía un agujero negro supermasivo. Y también logró muchos y afamados premios como astrónoma, de los que destacamos dos que nos resultan muy importantes. El Premio Mundial de Ciencias Albert Einstein del Consejo Cultural Mundial en 1988 o la Medalla de Oro de la Royal Astronomical Society en 2005. In Genny figura nuestra Margaret, una auténtica pionera con corazón de soñadora, que a los cuatro años se fijó por primera vez en las estrellas y que gracias a su tesón y perseverancia abrió un largo camino para las futuras astrofísicas que siguen escrutando el universo. agradecer a mi compañera María Gómez Prieto, su estupenda colaboración y desde la rosa de los vientos le mandamos nuestro cariño a sus familiares, pues hace apenas unos días que falleció el 5 de abril, con 100 años cumplidos, el pasado agosto querida margaret ojalá las estrellas hermanas del universo acompañen tu última aventura y logres fusionarte en ese origen primordial del que todos formamos parte no lo olvidéis nunca todos somos polvo de estrellas